20. Sin embargo, sucedió que el principito descubrió finalmente un camino. Después de haber andado mucho tiempo a través nieve, arenas y rocas, y todos los caminos llevan a donde se encuentran los hombres. Buenos días, dijo. Se trataba de un jardín lleno de rosas. El principito las contempló. Todas eran parecidas a su flor. ¿Quiénes son ustedes? les preguntó sorprendido. Nosotras somos rosas, contestaron. ¡Ah!, dijo el principito, y se sintió muy desgraciado. Su flor le había asegurado que ella era la única de su género en el universo. Y ahora resultaba que, en un solo jardín, había cinco mil similares a la suya. Sentiría mucha vergüenza, pensó, si viera todo esto. Tosería bastante y, para escapar al ridículo, fingiría que estaba muy mal. Y yo me vería forzado a simular que la cuidaba, ya que si no lo hacía, para humillarme a mí también, mi flor se dejaría morir realmente Siguió pensando Con una flor única pensaba que era rico y únicamente poseo una rosa ordinaria para hacer de mí un gran príncipe no son suficientes esta rosa y mis tres volcanes que me llegan a la rodilla uno de los cuales tal vez esté apagado para siempre y tendido sobre la hierba lloro